De ¿Dónde que vienen esa gente? No son de por aquí ninguno. ¿Onen una música ahí que no dejan dormir a nadie? La gente no está así. <tose> no está así. No sé de ¿Dónde que vienen esa gente? No son de por aquí ninguno. ¿Onen una música ahí que no dejan dormir a nadie? La gente no está así. <tose>